y en muchos la otra oreja Hola, hola, damos comienzo al programa 418 de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Eh, tenemos la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail otraoreja@gmail.com En el Facebook somos la otra oreja. Y voy a respirar un poco porque la primavera no estuvo bailando. Bueno, y saludamos a las otras orejas que están escuchando desde la Patagonia rebelde hasta cerca de Nueva York. Sí, sí río, sí, no no me interrumpa por favor, ¿sí? Eh, bueno, y he emitido desde Radio Comunitaria de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora, en este día y a esta hora, ¿verdad? Sí, sí. Y en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también estoy. Hola, Edu Neshman. Hola, Lara. Que me eh, venga lindo tu programa. Muchas gracias, Lara. Eh, ¿Puedo continuar con la presentación? No, no. Y entonces ¿qué Hola, hacemos? Bueno. Hola, Río, ya saliste por la radio, ¿no? Bien. Sí. Perfecto, entonces podemos seguir ahora. Ya. Yes. Bien. Bueno, y así damos comienzo a la otra oreja de hoy. O preféris una otitis de derecha. La otra oreja zapatista. el subcomandante insurgente Galeano, que ante será conocido como el subcomandante Marcos, el vocero del ejército zapatista de liberación nacional, dijo que en Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil y que el desgobierno eh, está haciendo todo lo posible para que se desestabilice el estado de Chiapas. Hace pocas horas se logró la libertad de dos indígenas zapatistas secuestrados por miembros de la Organización Regional de Café... Cafeticultores de Ocozingo, Orcao, que es un grupo paramilitar. La liberación de estos dos miembros de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, ubicada en Ocozingo, fue gracias a los defensores de derechos humanos y párrocos Docchuk y San Cristóbal de las Casas quienes intervinieron en forma decidida aun contra los intentos de obstaculizar y sabotearla por parte de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. El ejército zapatista de liberación nacional aguantó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución, mientras el gobierno del estado de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación fueron las organizaciones de de los derechos humanos y de la otra iglesia católica progresista quienes valoraron con justicia lo que podía ocurrir. Galeano dice que ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y a los anteriores tomarán las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que la padrinan. Finaliza el comunicado el Zalena diciendo esto todo. Para otra ocasión ya no habrá comunicado. O sea, no habrá palabras, sino hechos. Y y el otro día eh mirábamos nuevamente eh la película eh Caminantes. Un excelente una excelente película que en YouTube está en dos partes. O sea, eh uno pone Caminantes eh y está cortada. Eh falta la parte final donde el entonces subcomandante Marcos muestra una foto de chicos y se saca el pasamontañas frente a todos. Eh la encontré entera, no a máxima calidad, pero está entera, buscándola Zapatistas Caminantes. Eh un excelente documental hecho en el 2001 que cuenta a partir de lo que sucede en una en una comunidad alejada del territorio zapatista, lo que viven tantos pueblos indígenas de de México. Y obviamente ahí cuentan el principio del del ejército zapatista. Y esa canción, la que cierra la película, la canta Pedro Guerra. Y y dice, "Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran nos taparon el rostro. Nos tapamos el rostro para que nos nombraran. Nos negamos el nombre." Apostamos el presente para tener futuro y para vivir morimos. Así comienza el tema Chiapas, Pedro Guerra por la otra oreja. oreja de la Guerra Civil española. Y sin ser Martín Morales, el digno periodista eh que habla de cine todas las tardes aquí en Radio Comunitaria de la Sotea, vamos a hablar de otra película, La trinchera infinita, una película que se la puede encontrar en en alguna plataforma Eh, es una película que está ambientada en la Guerra Civil Española y los agor, eh, los años de posguerra. Eh, la figura fundamental serán los topos. Las personas que durante el franquismo se ocultaron se ocultaron en zulos. Los zulos son agujeros o pequeñas habitaciones eh donde se esconden algunas cosas o personas, ¿no? Eh, se escondían los topos para evitar agresiones políticas. La película muestra a un hombre que tras la guerra se encerró en su casa en 1936, sin saber que no volvería a salir 30 años después. Pedro Guerra nos canta eh este tema que entre otras cosas dice es la historia de un topo que hablaba, pero vivía en silencio. Esta es la historia de un topo escondido en un agujero oscuro. Un escenario de muertos y huidos para un relato de topos vencidos. Es una historia perdida en el tiempo de los injustos olvidos. Pedro Guerra. Esta es la historia de un topo que hablaba, pero vivía en silencio. Esta es la historia de un topo escondido en un oscuro agujero. El escenario de muertos y olvidos para un relato de pueblos vencidos es una historia perdida en el tiempo de los injustos olvidos Esta es la historia de un pueblo asaltado, acuartelado y dolido donde después de acabada una guerra Cieronados han sido, pero él vivió su dolor de posguerra, enmarañado como una madeja. Y fueron años sin luces ni sombras, oculto en su madriguera. ¡Ay topo, tú no te marchas, en esta casa vivir te quedas! ¡Ay topo! Guárdalo seguro que quien te busca verte no pueda Esta es la historia de un topo en un hoyo en un desván tras un muro en cuadra entre tres tier colivacas en un armario en un suelo es una historia de topos fantasmas era el país de las leyes violadas fusilamientos traiciones y vuelos ensayamiento y venganza ay to tú no te marchas en esta casa vivir te quedar Ay topo, guarda el hocico, que qën te buska ver të në no për. Ay topo, të në no te marches, në esta casa, vivir të quedas. Ay topo, guarda el hocico, qën te buska ver të në no për. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en el programa pasado empezamos a pasar música rebelde de algún lugar de Asia. Y nos quedó un tema pendiente muy bonito. Vamos a escuchar a Moe eh Horizons, Mo Horizon, nuestro horizonte, dicen que se llama este grupo Remember Tomorrow. It's too bad mfunu ketzana hello baby dance kasi ningezithuba mfunu ketzana hey mang fide kasi zola sunga boni ntombe yasegoli asanga ni khana mba mala na nge gala na dance hands hold me i'm slow i'm shining high and i'm shining my lomtwa now yaba baba now take my hand kuzange kokulinda baba lo mina isalo pants and i'm singing like gazing kunu thandolwa I've been up I've been up So on daily Tuesday Come on up on my life Come on up on my life Gia sitandi sito sako Don't think that man Turn around, when I know that I cross up so hard and turn around, turn to be left right. But however now, I said I'm a collector, you're still alive, but still let loose. We been riding the taxi, the trouble is said to night as I'm back right, and I'm singing like <laughs> I've <laughs> been for you. Turn around. Oh Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y esta música evidentemente no era de Asia rebelde, era de Sudáfrica, pero nos gambeteó como a Messi y salió de, de otro lado del mundo también, de Sudáfrica. Los adultos eh, tratan de su arte. Claro, los y, adultos y tratan claro, paciencia, sí, sí tuvimos paciencia, Río. Estamos escuchando eh a El Shirán. Eh El Shirán de Sudáfrica con un coro juvenil que este coro juvenil lo descubrimos gracias a Susanna de Yavasta de de Ancona de Italia de Jesi que nos mandó una hermosa versión de este coro de Sudáfrica de Bela Chao <música> se escuchando según la otra oreja. Algún día vamos a preguntar a un músico, algún músico técnico que nos explique en qué se diferencia el el coro sudafricano porque tiene una manera de cantar muy diferente a la uruguaya eh a pesar de raíces candomberas iguales, ¿no? de de África, pero que los coros sudafricanos son increíbles, ¿no? No no solamente por el movimiento, eh sino por por la armonía de de las músicas, ¿no? Y nos gustó mucho esta versión de de Vela Chiao, pero a ver si sale Mau horizon nuestro horizonte remember tomorrow de Asia sí ahí está en los países árabigos en resistencia por la otra oreja I think I think I think latinoamericana. Y volvemos a pasar de Violeta Parra, un tema que tiene que ver con la primavera, ¿no? Dice de volver a los 17. Pero la interpretación la esquisita Charo Bogarín. Ahí está. una recreación musical Charobogarin Por de la otra oreja Es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo mi paso retrocedido cuando el de usted avanza el arco de la alianza Ha penetrado el minido con todo su colorido se ha paseado por mi vena y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino Pues el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias solo era amor con su ciencia la vuelve tan y no sé cor estorvecchino de pureza original hasta el fero animal susurra su dulce trino retiene a los peregrinos libéralo prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sin ce Como por encanto entró el amor consumando como una tibia mañana al son de su bella Diana y brotó todo el jazmín volando cual serafín al cielo le puso arete y mis años 17 los convirtió al se escuchando por la otra oreja